Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM y hoy vamos a empezar este Bacanal con los estucas y la cara vez del single regalo de cumpleaños del año 1988 y la canción es Blues número 13 Los estucas para abrir boca en este Bacanal Lluvioso Bacanal hoy Tukas. seguimos con los solomones grupo olones que recientemente sacaron un nuevo trabajo, soul love and dance del año pasado, sin más lejos lo podéis visitar en su página web el single que os voy a poner es de sus principios del año 1993 la canción es, hey ben va, va a tardar un poco en poner, hey ben de los solomones ya sabéis que siempre con el single hay una entrada ahí va Deo sabor, azul te ala ven, que doce sempre presente. Hoy me gana ver, por ti cagar undin control de un quemar la pasión. Puedo perfilar el futuro entre tú y yo, y alto te ya en esta está la tentación. Vente aquí a mi lado. necesito tu calor. Hey Con saber un sueño hey ben Andesio junto a ti hey ben Quiero besar tu cuerpo con mi deseo Solo pensar en ti hoy te cado en ti puede quemar la pasión Puedo perfilarte tuote doy yo Anoto sellar en esta sala esta adicción Si aquí ha hablado Necesito tu calor, hey, ven, vamos a vivir un sueño, hey, pel, hazme un sitio junto a ti, hey, pel, o oh quiero abrazar tu cuerpo, acerca de ti, paso a paso, descubre tus sentos, destruida bebé disprattos in casa ti ha ricordò veramente Dubbelhjärta, jag skickar dig Vamos a poner ahora un pupurri de rock and roll de un grupo que se llama Estéreos. Esta banda nos va a servir para el concurso que hacemos todas las semanas del vinilo del millón de euros. Me tenéis que aceptar de qué localidad española es este grupo. Bueno, es, ya veréis que es un pupurri de rock and roll clásico. <música> Dan las 4 en el reloj, 5, 6, en el reloj 9, dan las goca en el reloj, es hora de parar, rock, rock, no dejes de mirar en tu reloj, no pierdas ni un minuto en el caranje oscuro esperante, no pierdo más tarde de las diez. jag te lo ve van a Que te lo ve van a Que te lo caso que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó y orquesta ya llegó Vuelan los zapatos, vuelan las zapatas, vamos a bailar en rock Sin su confinante soy, y yo secundaria voy Som hombra är Shalik, som har lärgir utsäpäne Acordaos que para responder a la pregunta que os hice anteriormente me, tenéis que mandarme el email a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Bueno, la verdad que este grupo estéreo me recuerda muchísimo a aquellos programas que hicimos de los años 60, un grupo de los 50, cuando se introdujo el rock and roll aquí en España con los pop tops, bueno, todos aquellos aquellos aquellos grupos, ¿no? Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de estilo con el grupo Sub. Una banda formada por el bajo Roberto Moras Guitarra Facundo Sánchez Voz Alicia Ruano Guitarra Julio García Batería María Ángel Alegre Escucharemos la canción Dame Y como os decía anteriormente También tarda un poco que estos singles siempre tienen esa, esa parte Ahí va Viste es que es una canción muy bonita esta, de este grupo de Sub. No muy conocido, la verdad, no es un grupo que no es muy conocido. Ahora seguimos con Yola, que fue un grupo de los años, de los años 80, que, bueno, estaba este famosísimo músico asturiano, Mento Evia, y no tuvo mucho éxito este este LP, pero la verdad que yo lo estuve escuchando y es bastante bueno. Bueno, de año, el año 85, la Sociedad Franética Asturiana, vamos a escuchar Aquel Weekend. Aquel Weekend, sí. Ahora nos vamos a los años 90, al año 1992, con la banda Depredadores y su Mini LP. La verdad que me encanta esto de Mini LP, Mini LP, Single. Bueno, me gusta muchísimo, me gusta mucho este formato. Bueno, se nota en este programa en es lo que ponemos, más que vinilo. Y bueno, eh, este grupo Depredadores está formado por Miguel Ángel Campos. Batería, Rafa Almagro, bajo, Ricardo López, guitarra y coros, José Antonio Noval, también en la guitarra y coros, y después tenemos Eduardo Noval, que era la guitarra acústica, ¿no? Escucharemos la canción Mirando al Cielo. Cuando miramos todo el día al cielo, aquí en Gijón. Ahora seguimos con Los Suaves, un grupo mítico con una gran cantidad de seguidores, los cuales yo me encuentro, me fascina este grupo, ¿no? Del año 1984, de un disco promocional de la Sociedad Fonéfica Asturiana, os voy a poner la canción No llores más por mí. Cuando ruge la marabunta, bueno, no es la película, ¿eh? no se va a hablar de la película, sino de una canción de siniestro total, que es que está en la cara B del single extraído del LP, Ante todo mucha calma, que fue su primer su primer LP en, en directo que, que grabaron, del año 1992. Me acuerdo cuando vi la película, ¿qué diría yo? 10 años, ¿no? Casi, fue una cosa como un acontecimiento, en aquella época había, no había los canales que hay ahora y todos los chavales estábamos emocionados con aquella con las hormigas avanzando por por la selva amazónica. Vamos con los resentidos. Este fantástico grupo gallego. Y por cierto, antes que nada, tengo que nada de poner esta canción. Eh, tengo que felicitar a Jimmy y su programa Campo Aperto, que cumplió 10 años el otro día escuchando su programa, programa muy, muy bonito. La verdad que aquí en Radio Crash tenemos un montón de fantásticos programas, aparte del mío, lógicamente, pero vamos, tenemos un montón de todo tipo de música de soul, de clásica, de música experimental, etcétera. Y yo creo que es todo un lujo escuchar. Esta misa de Radio Crash 105.0 de la FM. Y como os decía antes, vamos con Resentidos, su canción Sector Naval. Canción de su Sulepe, Falle un Sol de Carallo, que por lo que últimamente le fue de carallo, me parece que, que no sale nada. De año 1986, y está publicado por GASA. Vamos a dar un cambio total de, de estilo con el Abuelo Jones, un grupo de country rock de León. estilo musical que la verdad que no se da mucho en España, tipo de, de músicas que sí hay, pero de este tipo de música no se hace mucho. Una banda que nace al principio de los años 70, pero que en los 90 cuando realmente se hacen conocidos en todo el país. Del año 1992 os voy a poner el EP Abuelo Jones en directo, fantástico LP, ¿eh? la verdad que merece la pena escucharlo que aquí podéis ver el virtualismo que tenía esta banda, ¿no? Os voy a poner la canción Cindy, la cara a de este Lp, en directo de Abuelo Jones. estuviera en ese concierto de abuelo Jones, la verdad que son fascinantes, bueno, increíbles, que estuve eh, escuchando el otro día, leyendo, iba a decir, escuchando el otro día el, el EP entero y fantástico, pasas una envidia, se van a estar ahí, estar ahí. Bueno, ahora vamos con esa banda que todos sabéis que aquí en Bacana Musical os gusta mucho, que es 091, el EP, el baile de la desesperación, su primer trabajo siendo un trío, y participa en este LP el guitarrista Chris Wilson. Escucharemos el tema, el lado oscuro de las cosas. Seguimos con la banda catalana Blue Bus Bueno, hay que decir que este, este disco lo encontré aquí en el archivo de Radio Crash Y fue una cosa fantástica, todo un descubrimiento Este tremendo disco llamado Arwave, No lo conocía, como os decía antes Pero me gustaron muchísimo de Lo que más me gustó, vamos, de lo que estoy poniendo hoy Este grupo fue lo que, más, lo que realmente más me gustó ¿no? Cuando se disuelven en el año 93 forman el grupo Biscuit Que ya es más conocido ¿no? Es un grupo que nace en Vilanova de la Geltrú Y el único trabajo que hacen es este LP del año 1999, os voy a poner el tema Last Spiritual Dimension Tremendos. Blue Bush. Tremendos. La verdad que este LP, pues buscando por por internet, vi que estaba a 20 euros. Que es, se ve que es buscado por los coleccionistas, ¿no? Este LP de este gran grupo. Bueno, ahora aquí estamos con grupos en españoles, en inglés. Nos vamos con el Doctor Explosion. Su LP, Viviendo el Cuento, del año 1999. Bueno, os voy a poner Hertz Up. La verdad que este LP, más que nada, ya solo lo que es el, el, el trabajo de la carátula de le das la vuelta, que ya se lo comenté alguna vez, que ya lo puse este LP y es que es divertidísimo, la verdad es que estos son unos atlíticos cachondos vamos a poner la canción ahora mismo de esta gran banda Con los sencillos, esta banda catalana que En su primer LP del año A ver, que nos confundimos aquí en los Ay, Dios mío, necesito un técnico Necesito un técnico aquí, necesito un técnico Bueno, vamos, como os decía antes, vamos con los sencillos Banda catalana, que en su primer LP De placer del año 1990 Se ve muchas, ver muchas influencias Poperas de los años 60, ¿no? Bueno, escuchamos la canción, No por eso no, que es una canción Muy conocida, que seguro que conocéis absolutamente Todos ya llega el final de, de este bacanal musical y como os os voy a poner una canción que no voy ni a presentar porque es también, si está es conocida esta ya la conoces, es una canción también de esas punteras de la historia del pop español, bueno, me despido a todos vosotros os deseo lo mejor la semana que viene ya tenemos la semana de Bruce Sprinting, estamos todos preparados en la ciudad, especialmente Gonzalo que lo estoy viendo desde aquí, estoy, está pegando botes de alegría yo estoy día ver el programa, porque estaré aquí al pie del cañón, sí señor Tenemos un programa especial de SCA, pero mi amigo Gonzalo no va a estar, no lo voy a ver. Bueno, pues me espíritu a vosotros y a ver si, si cambia el tiempo y tenemos un miércoles magnífico la próxima semana. Hasta mañana, amigos.